Eh, bueno, la recepción ya desde el primer momento por la Comunidad la Olavarría fue excelente. Eh, sé que el escuadrón ha hecho mucho y trabaja muy en contacto con la comunidad y eso es fundamental. Es parte de la de lo que han mantenido los anteriores jefes y la intención profundizarlo y seguir con la cooperación y la colaboración. que ¿Qué característica de los ingenieros y en particular de este escuadrón? ¿Con objetivos planteados? En particular, eh, continuar con varios de los convenios y varias actividades estaban vigentes y mantener la gente alerta para las emergencias, que generalmente el momento en el que el rol nuestro se transforma en decisivo ¿no? una emotiva despedida de Saint martín dejando en lugar que eh, se supo ganarse el corazón de los alabarrienses sin un discurso muy emotivo ya lo creo, es un soldado, un caballero y un gran zapador ¿no? zapador es el nombre que le damos a los ingenieros eh, realmente es un orgullo para mí y me ha provocado la valla bastante alta así que mis mis actividades van a tener que regular el esfuerzo para alcanzar su mismo nivel que conocía de la barría en particular eh, ser una ciudad próspera espera es una ciudad ordenada, prolija, eh, ya uno conoce que dentro de la Provincia de Buenos Aires es una que es, es respetada por esas cualidades, ¿no? Sí. Así que vengo con, con, con eso y lo que he descubierto en estos días también ha sido muy bueno, ¿no? Me llevo una impresión hasta ahora espectacular de la ciudad. Con una formación excelentemente presentada, como le decías en Martín. Eh, sí, acá una formación y, y un estado de las instalaciones también brillante, ¿no? De la columna, ustedes vieron, la columna está en servicio y eso es un esfuerzo que en el día de hoy con los presupuestos de hoy, realmente es complicado. ¿Se hizo una recomendación? ¿Una por el lugar donde va a estar trabajando? Sí, ya hice una recorrida, me han presentado todas las instalaciones, los, los oficiales y oficiales también han planteado sus sus trabajos, cuáles son lo, los desafíos que tienen, así que bueno, ya me, me he puesto por lo menos a primera vista en contacto con todo. Por último, una excelente jornada para recibirlo, ojalá sea eh, un sinónimo de lo que va a ser el trabajo aquí. Dios quiera, así es, y bueno, to, todos los días lindos, y los días como hacemos nosotros del Zapador, que son los más duros, los dos nos van a motivar para estar siempre colaborando y siempre trabajando con la comunidad. Bueno, desde Radio La Barriga también tenemos contacto fluido, lo teníamos con San Martín y seguramente lo vamos a tener con usted. Así es si os quiero, ese vínculo. Gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Perfecto.